Hola. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, que avanza a pasos agigantados, los agentes de inteligencia artificial. Pero no unos cualquiera, eh, sino los que están pensados específicamente para educación. Vamos a apoyarnos en un artículo reciente que nos va a servir un poco de guía. Queremos ver qué son, cómo funcionan y, lo más interesante yo creo, cómo podemos crearlos sin ser expertos en programación. Vale, vamos a desgranar esto un poco. La idea hoy es entender bien estas herramientas nuevas, que, ojo, no son los típicos chatbots genéricos que ya conocemos, ¿eh? son asistentes mucho más eh, personalizados. Queremos ver ejemplos, cómo funcionan en la práctica y nos vamos a centrar sobre todo en dos plataformas que parecen bastante accesibles ahora mismo, Gemini y Notebook LM. La cosa es ver qué potencial tienen para ayudar en tareas de enseñanza, o bueno, o de aprendizaje también. Exacto. El objetivo es dar una visión pues clara y, sobre todo, práctica. Veremos cómo se pueden configurar estos agentes para tareas educativas muy específicas, muy concretas. Siempre a partir de las instrucciones y la información que nosotros eh, les facilitemos. Son, vamos, herramientas que podemos moldear un poco a lo que necesitemos en clase o, bueno o fuera de ella. Perfecto, pues empecemos por aclarar una cosa. Se oye mucho eso de agente. ¿Es solo un nombre así como más moderno para un chatbot? ¿O de verdad hay una diferencia importante cuando hablamos de agentes educativos? Buena pregunta para empezar. No, no es solo un nombre más, eh, digamos, elegante. Un agente de IA educativo es un asistente digital, pero la clave es que es personalizado. ¿Usa inteligencia artificial? Sí, claro, pero para hacer tareas muy específicas. Responder preguntas, pero dentro de un contexto que le hemos marcado. Generar materiales didácticos, acompañar procesos de aprendizaje. Y lo hace, bueno, de forma bastante autónoma, pero siempre, siempre adaptado al propósito que le hemos dicho nosotros. Hay varios elementos que los distinguen de un chatbot más general. Lo primero, y esto es fundamental, tienen un rol definido. No es un asistente que vale para todo. Le decimos, tú eres esto, tú haces esto. Por ejemplo, eres un experto en diseñar prácticas de laboratorio seguras para chavales de secundaria. Vale. Segundo, mantienen un contexto de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que recuerdan las instrucciones que le diste al principio. Recuerda los documentos que le has dado, el estilo que tiene que usar. No parte de cero cada vez que le hablas en la misma conversación. Ajá. Y tercero, que aquí es donde se ve la utilidad, ¿no? Pueden producir acciones o productos concretos. Pueden, yo que sé, redactar una propuesta de proyecto, hacer una rúbrica siguiendo unos criterios, resumirte un decreto ley enorme, claro proponer preguntas para un debate, van más allá de solo conversar. Entiendo. Eso del rol definido y el contexto. Me suena a que las instrucciones que les damos al principio, el famoso prompt base que menciona el artículo, son la clave de todo, ¿no? Ahí está la magia. Totalmente. El prompt base es el, es el ADN del agente, por así decirlo. Es todo el conjunto de instrucciones detalladas que le dicen quién es, qué hace, cómo se comporta, qué fuentes usa, qué tono. Vamos, su manual de operaciones. Cuanto más claro y específico sea este prompt, pues mejor va a funcionar el agente. Es lógico. El artículo da un ejemplo que se ve muy bien. El de un agente inventado, Héctor. Su prompt base podría ser algo como, eres sector, ayudas a profes de ESO a diseñar situaciones de aprendizaje chulas siguiendo la LOMLOE. Uh -huh, la ley actual. Siempre propones objetivos, competencias, criterios de evaluación, tareas concretas. Hablas formal pero cercano y te basas en los documentos que te he dado. Esto es solo un trocito, claro. Un prompt bueno puede ser larguísimo, eh detallando todo muchísimo más. Ya me imagino. Y aquí va un truquillo práctico que comentan, para Notebook LM en concreto. Resulta que la cajita donde pones el prompt base en Notebook LM tiene un límite, unos 500 caracteres. Ah, poco. Sí, a veces se queda corto si quieres ser muy detallado. Entonces, el truco es, escribes todas tus instrucciones en un archivo de texto, un .txt o un Google Doc... ¿Subes ese archivo como una fuente más al cuaderno de Notebook LM? Y en el prompt base, el cortito de 500 caracteres, solo le dices... Tus instrucciones completas están en el documento instruccionesagente.txt. Síguelas al P de la letra. ¡Ah, qué bueno! Una forma de saltarse la limitación. Muy útil, sí. Viendo el ejemplo de Héctor, que ayuda a planificar según la ley... Me da que pensar en la cantidad de tareas distintas que podrían hacer estos agentes. Según el artículo, ¿qué tipos principales de agentes educativos podríamos encontrarnos o crear? Sí, el artículo los clasifica por función y ayuda bastante a ver el panorama. Primero está el agente planificador, como el ejemplo de Héctor. Su tarea es ayudar a diseñar currículo, situaciones de aprendizaje, unidades didácticas, proyectos... Te puede proponer tareas, objetivos, como evaluar, siempre alaneado con la normativa, la LOM, LOE o lo que tú le digas. Vale. Luego mencionan el agente corrector. Este es interesante. Podría, en teoría, revisar trabajos de alumnos siguiendo criterios muy específicos. Imagínate darle una rúbrica detallada y una redacción y que te dé una primera valoración o feedback. Mm, eso sería una ayuda tremenda También está el agente documental Sería como un experto en buscar, resumir o explicar información de documentos largos o complicados Legislación educativa, artículos de investigación, manuales Podrías preguntarle Oye, ¿qué dice exactamente el Real Decreto X sobre la evaluación por competencias? Y que te lo explique Muy práctico para no perderse en la burocracia Luego, el agente creador de recursos. Este se centra en generar materiales, fichas de ejercicios, guiones para una práctica, borradores de presentaciones, ideas para gamificar algo. Genial para ahorrar tiempo. Y por último, el agente tutor. Este estaría más enfocado en ayudar al alumnado, quizás resolviendo dudas típicas sobre un tema, basándose en los apuntes o el libro que le has dado, o sugiriendo ejercicios de repaso, o estrategias de estudio para un contenido concreto. La verdad es que el abanico es enorme, sí cubre muchas necesidades. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Dónde podemos crear estos agentes? Sobre todo nos interesan las opciones accesibles, que no haya que ser ingeniero ni gastarse un dineral. Esa es la buena noticia que destaca el artículo, sí. Hasta hace poco, crear y sobre todo compartir estos asistentes personalizados era cosa de versiones de pago. Pero eh, la cosa ha cambiado bastante. Ahora mismo, plataformas como Gemini, de Google, con sus Gems... Sí... Grok, con sus proyectos, aunque quizás es menos conocido aquí, y Perplexity, con sus espacios. Todas estas tienen versiones gratuitas que permiten crear agentes y, muy importante, compartirlos con otros. Luego, para un uso más personal o si no necesitas compartirlo fuera, Notebook LM de Google también es gratis y muy potente. Y Leach de Mistral IA también tiene versión gratuita, aunque con algunas limitaciones más, como veremos. Vale. O sea que hay opciones gratuitas y que permiten compartir. Que eso es clave. Exacto. Si comparamos un poco, basándonos en lo que dice el artículo de las versiones gratis. Para compartir los agentes, Gémine, Grock y Perplexity te dejan generar un enlace y cualquiera lo puede usar. Notebook LM también deja compartir. Pero ojo, un detalle importante. Para compartirlo públicamente, cualquiera con el enlace, tienes que usar una cuenta personal de Google. No una de Google Workspace, las de empresa o centro educativo. ¡Ah, mira! Eso es crucial saberlo. Sí, las cuentas corporativas o educativas suelen tener restringido compartir fuera de la organización. Y Le chat en su versión gratis, no deja compartir los agentes. Vale. ¿Y en cuanto a la información que pueden usar, las fuentes? Ahí es donde Notebook LM, la verdad, brilla mucho. La versión gratis te deja usar hasta 50 archivos fuente... PDFs, documentos, textos La Pro sube a 300 Es ideal si quieres que tu agente Sepa mucho sobre un tema Basándose en tus propios documentos 50 archivos está muy bien Sí, en cambio Gemini gratis Te deja subir hasta 10 archivos Como base de conocimiento Grock también 10 y Perplexity 5 Son límites más bajos Están pensados quizás para tareas Que no dependen tantísimo de tener Un montón de documentos detrás Entendido ¿Y puntos fuertes o débiles, así en general? Pues mira, el artículo apunta que Gemini es muy bueno para tareas creativas, es fácil de usar, fácil de compartir, con cuenta personal, recuerda. Su pega, el límite bajo de fuentes. ¿Vale? Súper eficiente y riguroso si le das muchos documentos. Ideal para análisis documental. Pero, como veremos, tiene sus cosillas al compartirlo. Uh -huh. Grock y Perplexity. ¿También creativos...? Se comparten bien, pero con el mismo límite bajo de fuentes que Gemini. Y bueno, de pasada menciona que ChatGPT, para crear los GPTs personalizados, requiere pagar suscripción. Y que el chat gratis aunque la versión de pago admite muchas fuentes, su modelo de razonamiento en la gratuita es un poquito inferior y no se puede compartir. Vale, resumen rápido. Hay variedad cada una con sus pros y contras, pero Gemini y Notebook LM son como dos puntos de partida gratuitos y muy interesantes para empezar a trastear. Eso es. Gemini más para crear y compartir fácil, Notebook LM como el especialista en documentos. Tiene lógica. Pues si te parece, vamos a meternos primero con Gemini. ¿Cómo se crea un gem de estos? ¿Es fácil de verdad? Sí. La verdad es que el proceso es bastante directo. Son básicamente tres pasos. Primero, le pones un nombre a tu gem, algo que lo describa. Segundo, lo más importante. Escribes las instrucciones, el prompt base, que le dice qué tiene que hacer, cómo, etc. Y aquí, Gemini tiene una cosa curiosa, un botón como con una varita mágica. Ah, sí. Si tú pones una descripción sencilla de lo que quieres, le das a la varita y ¡zas! La IA te propone un prompt mucho más currado, más estructurado por secciones. Propósito, comportamientos, reglas... Anda, te ayuda a escribir el prompt. Exacto. Y suele mejorar bastante cómo funciona el GEM porque le da una guía mucho más clara. Y tercero, si quieres, le puedes añadir conocimientos específicos. Subir archivos de tu ordenador o de Google Drive. Hasta 10 en la versión gratis. El GEM usará esos archivos como su fuente principal para responderte. El artículo usaba un ejemplo muy bueno. El de crear un GEM experto en prácticas de biología para primero de ESO. El prompt inicial era súper básico. Algo como, eres un experto de laboratorio que prepara prácticas de biología para primero de ESO que sean didácticas, divertidas y atractivas. Muy simple. Sí. Pero lo increíble es cómo, al darle a la varita mágica, eso se convierte en unas instrucciones súper detalladas, con apartados de propósito y metas, comportamientos y reglas, incluso subapartados para cómo empezar la conversación, cómo diseñar la práctica, el estilo de comunicación y el tono general. Exacto. Y especifica cosas como usar materiales baratos, incluir avisos de seguridad, hacer preguntas de reflexión, tener un tono motivador. La diferencia es brutal, vamos. Totalmente. Mucho más específico. Y mencionaba un detallito curioso, ...que a veces ese prompt mejorado por la varita mágica sale en inglés... ...aunque tú escribieras la idea en español, si eso pasa a veces. Pero que no importa que el gem funciona igual en español. Será un pequeño fallo técnico, imagino. Sí, un detalle menor. No afecta. Una vez tienes el prompt, el tuyo o el mejorado... ...y has subido los archivos, si querías, le das a guardar. Y ya está. Te aparece en tu lista de gems y puedes empezar a hablar con él... Luego, desde el menú, puedes editarlo si quieres cambiar algo o borrarlo. Vale. Y lo de compartir, que decías que era un punto fuerte de Gemini. Eso es. Se hace desde una sección que se llama Descubrir Gems. Ahí ves los tuyos y decides cómo compartirlos. Pero, y repito esto porque es importante, si usas una cuenta de Google Workspace, de cole, de Insti, de empresa, solo puedes compartir dentro de tu organización. Ajá. Si quieres hacer un gem y que cualquiera en Internet pueda usarlo con un enlace, necesitas crearlo y compartirlo desde una cuenta personal, una gmail.com normal y corriente. Vale, cuenta personal para compartir con todo el mundo, exacto. Y desde la personal te da opciones, compartir solo con gente concreta, poniendo sus emails o generar un enlace público. Y puedes elegir si quien recibe el enlace solo puede usar el gem, permiso de lectura, o si también puede ver y cambiar las instrucciones y los archivos, permiso de edición. Entendido. La restricción de las cuentas educativas para compartir fuera es un dato clave, sí. Bueno, pues si Gemini es así de flexible y fácil de compartir con cuenta personal, decías que Notebook LM jugaba en otra liga, más centrado en documentos, ¿verdad? ¿Cómo convertimos un cuaderno de Notebook LM en un agente? ¿Cómo va eso? Vincular Google Docs Y maneja genial documentos largos. Es muy bueno sacando información o resumiendo solo de esas fuentes. No se inventa cosas. Eso es muy importante para según qué tareas. Claro, para cosas que necesitan precisión documental. Para convertirlo en agente, el concepto es parecido a Gemini, pero se hace distinto. Creas un cuaderno, le metes todas tus fuentes, hasta 50 gratis, ¿recuerda? Uh -huh. Luego buscas un botón tipo configurar cuaderno, dentro eliges personalizado. Y ahí metes el prompt base. Y aquí está otra vez la limitación. La cajita para el prompt solo admite unos 500 caracteres. Vale, volvemos al truco. Exacto. Si necesitas instrucciones más largas... Las escribes en una nota dentro del propio Notebook lm Una vez escrita, la nota tiene un botón que dice «Convertir en fuente». Le das y tu nota con las instrucciones pasa a ser un documento más del cuaderno. Entonces, en el prompt base de 500 caracteres le pones «Tu rol y comportamiento están en la fuente instruccionesdetalladas.txt». Sigue esas instrucciones. he listo! Ingenioso. Sí, señor. Pero antes has dicho que había pegas al compartir un cuaderno de Notebook LM, incluso con cuenta personal. ¿Cuáles son esos inconvenientes para quien recibe el enlace? Sí, aquí es donde Notebook LM, aunque es muy potente, cojea un poco en la versión compartida pública, la de solo lectura, que es la normal para un agente. Hay dos limitaciones principales para el usuario que lo recibe. Una, no puede subir archivos al chat. Ah, vale. Eso limita a usos como pedirle que analice un documento que le pasas tú en ese momento. Y dos, que quizás es más molesto. El texto que puedes escribir o pegar en la ventana del chat está limitado a unos 2.000 caracteres. Uf, 2.000 caracteres es poco si quieres analizar un texto largo. Claro. Imagina que tienes un agente corrector de redacciones, le has dado la rúbrica y el rol, quieres pasarle el trabajo de un alumno. Si tiene más de 2.000 caracteres, no puedes pegarlo entero. Para esto, el artículo menciona una herramienta externa hecha por la comunidad, un divisor de prompts para Notebook LM o algo así. Una herramienta aparte. Sí. Una web sencilla. Pegas tu texto largo, te lo corta en trozos de menos de 2.000 caracteres y le añade a cada trozo una instrucción para que Notebook LM espere a tenerlos todos antes de procesar. Bueno, un poco engorroso, pero es una solución. Sí, es un apaño, pero funciona. En cuanto a las opciones al compartir cuadernos, recuerda, desde cuenta personal para que sea público. Tienes cosas chulas. Puedes añadir una nota de bienvenida. Es un texto que le sale al usuario al abrir el cuaderno. Puedes usar formato Markdown, títulos con hash, negrita, cursiva, para darle estilo. Ah, bien. ¿Para dar instrucciones? Exacto. Para explicar cómo usar el agente, qué hace o solo para presentarlo. Muy útil. También eliges qué ve el usuario. Si ve todo el cuaderno, incluida la lista de fuentes, que puede estar bien, o solo la ventana de chat, lo normal para un asistente. Y una advertencia práctica que da el artículo. El enlace de copiar enlace a veces no te funciona bien a ti mismo. Te sigue saliendo la versión editable. Ah, vale. Para ver cómo lo verá otro, usa el botón vista previa o abre el enlace en otro navegador o sin sesión iniciada en Google. Buen consejo. Y un último punto clave sobre compartir en Notebook LM. Eh, las versiones compartidas son en vivo. ¿En vivo? ¿Qué quiere decir eso? Pues que si tú como creador cambias algo en tu cuaderno original, añades una fuente, quitas otra, modificas el prompt base, ese cambio se refleja al instante para todos los que tengan el enlace abierto. ¡Ostras! No es una copia fija. Es potente porque puedes actualizar tu agente sobre la marcha, pero también hay que tener cuidado, no vayas a romper algo mientras la gente lo está usando. son los beneficios clave de estos agentes educativos? ¿Qué aportan realmente? Yo creo que la idea central del artículo y de lo que hemos hablado es muy clara. Estas herramientas no vienen a sustituir al profesor, ni mucho menos. Su valor está en ampliar las posibilidades, tanto del profesorado como del alumnado. Permiten automatizar tareas que quitan tiempo, no como buscar algo concreto en documentos enormes o hacer un primer borrador de materiales. Permiten personalizar el apoyo, crear asistentes que resuelvan dudas de ese tema concreto o propongan ejercicios adaptados. Y en general ayudan a organizar el trabajo, a gestionar la información de formas nuevas. Claro. Y lo que es realmente fascinante, yo creo, es la accesibilidad que estemos viendo. Ya no hace falta ser un crack de la programación ni tener un presupuesto enorme. Con herramientas como estas, cualquier profe, con curiosidad y ganas, puede empezar a montar sus propios asistentes, adaptados a sus clases, a sus alumnos, a lo que necesite. Se está, digamos, democratizando la creación de IA a medida para educación. Claro, es como una invitación directa a probar, ¿no? A pensar. Oye, ¿y si hago una gente que me ayude a generar ideas para esta unidad que se me atasca? Uno, que explique los conceptos clave de mi asignatura con mis propios apuntes para que los alumnos repasen o incluso uno que me tenga al día de la normativa nueva o de la investigación que sale sobre mi campo. Las aplicaciones parecen muy directas sí. la verdad es que ha sido una exploración muy muy útil de este mundo de los agentes de IA educativos. Gracias por aclararnos las posibilidades y los detalles de Gemini y Notebook LM. Ha sido un placer y si me permites una reflexión final así para dejarla flotando. por supuesto. Más allá de comparar si esta plataforma es mejor que la otra, que al final van a seguir cambiando y evolucionando, quizá la pregunta interesante es ¿cuál es la capacidad fundamental que estos agentes ponen encima de la mesa? Podría ser esa habilidad para seguir instrucciones súper detalladas y trabajar de forma consistente con una base de conocimiento cerrada, ¿no? permitiendo automatizar tareas cognitivas que antes necesitaban sí o sí a una persona. Es esa capacidad de seguir instrucciones al pie de la letra sobre un conocimiento acotado lo que puede ser realmente transformador, no solo en educación, ¿eh? en muchos campos. Es una buena pregunta, sí. O, pensando ya un poco más allá, ¿cómo podría evolucionar la hiperpersonalización del aprendizaje? Imagina a gentes que no solo sepan el currículum, sino que tengan acceso, con permiso, claro está, a los materiales de un curso concreto, quizá incluso a datos sobre las dificultades de un alumno o sus intereses para ofrecerle un apoyo, una guía, totalmente individualizada a una escala que hoy ni soñamos. ¿Hasta dónde podría llegar esa adaptación con IA? Es una pregunta abierta y la verdad fascinante.